Hola, eh, yo estuve participando en el taller de cannabis, eh, el cual estuvo buenísimo porque se hablaron de muchos ejes. Uno de los principales es bueno, eh, se, se hizo también el autocultivo. El otro de los ejes es sobre la diversidad de las semillas y otro de los ejes es sobre la ley, donde se está últimamente hablando de la ley para el consumo y paralelamente para lo que sea para lo que es el medicinal entonces eh, fue productivo digamos porque se pudieron separar las dos partes y se pudo mostrar el conflicto que puede llegar a haber para los que consumen y para los que quieren eh, cultivar y paralelamente para los de la medicina porque hay una cuestión que es real, que el capitalismo quiere comprar, quiere patentar eh, las semillas, dejarnos una variedad, como ya ocurrió con otras cosas, y perderíamos una cuestión muy importante que sería la diversidad de las semillas y con lo que eso conlleva, ¿no? eh, que cada uno pueda eh, experimentar en su casa, eh, cultivar y experimentar variedades y una chica de Bariloche que estudia lo que es la genética de las semillas y explicó esto de que tenemos que, que hablar de dos cuestiones que son paralelas si sale lo de la medicina tendrían que estar atentos los que consumen los que cultivan porque quedarían por fuera de la ley y eso es lo que ahora el 13 de octubre se va a tratar en el Congreso bueno y te parece el encuentro en general, más allá de, del taller en el que participaste? ¿Cómo estás viviendo el encuentro? Eh, muy emocionada, muy contenta, porque se ve mucha gente. Eh, somos como 60.000 mujeres eh, en Rosario. Rosario es muy lindo, nos atiende bastante bien, muy bien. Y bueno, el colectivo de gente de mujeres que está toda como... Eh, excita y además es una hermandad, ¿no? Tener nuestro momento, nuestro lugar y en el momento histórico también donde vivimos, que cada vez hay más las políticas de mujeres, el gobierno actual está haciendo para atrás un montón de cosas que se han ganado con el género y eso está bueno también que se que se note, ¿no? La visibilidad que hay muy poca prensa también hay que decirlo y que la poca que hay generalmente es comunitaria o bueno ustedes, pero no no se ha visto Todo, cuestión es muy chiquita.